Estamos escuchando a los Backstreet Boys, enséñame qué significa estar solo, qué, le, qué complicado esto de estar solo. Show me the meaning of being lonely. Bueno, nos vamos hasta General Alvear, allí está el intendente, el doctor Alejandro Celillo. Vamos a charlar un poquito porque hoy se firma la escritura del predio para el sector industrial. Buen día, Alejandro, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día para vos y tu audiencia, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien ahora que se viene el fin de semana largo, a full, ¿no? <risa> claro. Sí. claro, y sobre todo porque sé que hay gente que está cumpliendo años. Sí, acá hay gente de general Alvea que está cumpliendo años. Acá sí, me, ¿tú dicen, tú? me dicen los chicos que estás cumpliendo años, Alejandro, feliz cumpleaños. <risa> bueno, muchas gracias, sí, hoy cumplo años, sí, 48. 48, piruli, baratísimo, ¿eh? compré barato. Baratísimo, 48 años. Bueno, ahí estaba cumpliendo años. Alejandro, bueno, de regalo va a ser la firma de la escritura para el predio del sector industrial, algo novedoso para General Alvear, ¿no es cierto? Sí, acá General Alvear se trabajó en el periodo anterior, en el gobierno anterior, en, en, en la designación de un sitio para instalar un parque industrial, o más específicamente un sector industrial planificado. Uh -huh. Nosotros hemos completado esa gestión, y vamos a escriturar hoy con Alfredo Sivero, que es tribano general de gobierno, en su pueblo natal, eh, él como ciudadano y yo como intendente, la afirma de, eh, de la escritura, digamos, definitiva de este predio que está ubicado en nuestro acceso desde la ruta 51, eh, ahí, ahí más cerquita del balneario, a unos pocos metros, está sobre la margen sur de la ruta, Ajá. ubicado en un sector de 20 hectáreas, que eh, ya se, se está procediendo escritura. Uh -huh. En pocos días más vamos a tener la actitud hídrica y en función de eso ya está hecho el loteo, vamos a comenzar con la con la erradicación seguramente de, de emprendimientos de algún tipo industrial o, o de fábrica que comiencen a dar eh, empleo genuino en general. ¿verdad? Así que es un avance para el pueblo todo y como vos verás que estamos trabajando con alfredo codo a codo para terminar con esta cuestión y con hidráulica claro. para poder poner en uh funcionamiento -huh. este sector industrial planificado ¿sí? claro. Ese es el eh, allí también se va, eh, por ahí eh, es un otra de las de las este, eh, inversiones que se está haciendo en alvear es el tema de los galpones de pollo estos es grandes no Mira, está muy cerquita una, claro. una, de, de nuestro sector industrial planificado uh -huh. y el emprendimiento de, de Richilo, del señor Richilo, sí. de las granjas avícolas, también podría tener una erradicación de tipo de procesamiento de alimentos o, o biodiesel, alguna, alguna instalación industrial dentro del predio del parque, Ajá. aprovechando su cercanía, a, yo te diría unos mil metros de donde está ubicado el núcleo de galpones de, de Richilo. Claro. En un momento dijo que cuando esté terminado, dentro de cuatro años, va a haber 8 millones de pollos en forma simultánea. Es una, una, sí, locu es una locura. Una, una locura, sí, sí es una locura. Terrible. Realmente eso, junto con el sector industrial planificado, ese tipo de industria de, de inversión en el sector privado, esas inversiones destinadas al sector productivo, van a cambiar la matriz de general albiade, claro. van a dar un perfil laboral más completo, mejor ingreso para la población. Claro. Bueno repercusiones son todas positivas sí, así que seguro. por eso nosotros de la municipalidad lo hemos apoyado intensamente al señor Richilo, si vos volvés a visitar alviar vas a ver que hacia las granjas avícolas hemos hecho un camino rural importantísimo de entosscado que le asegura o le facilita el ingreso y el egreso del de, ingreso de insumos y el egreso de la producción a las granjas avícolas de, de de reciente instalación, ya hay dos galpones en marcha. Claro. Alejandro, también va a haber una importante firma en, en Hinojales, ¿de qué se trata esto? Bueno, en Hinojales en realidad es una actividad que en su oportunidad se hacía bimestralmente, y se llama La Salud Valcampo, nosotros la hemos eh, propuesto y hemos eh, comenzado con la puesta en marcha de un programa más completo que abarca actividades culturales y deportivas a través de las direcciones específicas la dirección de deportes y la dirección de cultura para acercarles a los chicos de las poblaciones rurales las actividades que se hacen en nuestros centros urbanos y bueno de ese modo de tienen un, un perfil inclusivo muy importante, el hecho de que nos traslademos allá, no solo desde el punto de vista de la salud, la vacunación, los controles médicos, sino también desde el punto de vista de incluirlos en las actividades culturales y deportivas, a los chicos que viven en las regiones más alejadas de nuestro distrito, claro. que por ahí para para la gente de las grandes ciudades eh, no tienen la conciencia de lo que es vivir a 30 o 40 mil, kilómetros de la ciudad central. Así que, bueno, yo voy a visitar Hinojales, que es una estancia ubicada en digamos cerca del límite con las flores, claro. por decirlo, ¿eh? es el noreste del partido, una estancia que en su predio se cuenta una una digamos una, una delegación policial y una escuela, ¿eh? así que nosotros eh, hacemos lo que hacemos, una agrupación de las escuelas, las claro. escuelas de la región, se, en este caso se van a agrupar ahí en Inojales y así sucesivamente iremos visitando otros lugares de nuestro distrito para hacer llegar esta propuesta y un poco tomarle el pulso a la gente y escuchar sus reclamos escuchar sus necesidades un lugar bellísimo además Hinojales ¿eh? con, con sus atractivos y su, su, sus cosas su, su espejo de agua su mini museito ahí con, con esas, esos carruajes antiguos realmente es un lugar bellísimo Sí, en Ojalá es un lugar bellísimo, su propietario, el señor José Lalor, es una José persona de, sí. que comparte con la población en general, él ha desfilado con sus carruajes en nuestras fiestas del pueblo, eh realmente una persona también maravillosa, que siempre está colaborando, no solo con este gobierno, sino con todos, está colaborando con todos los albiorenses, y con el bienestar de la gente que está a su cargo, y de los vecinos también visitar la estancia de José y ser bien dolido, pasear en carruaje, en, realidad, en un sitio histórico de General Gar, claro, Real, eh, realmente no, es, es un gran momento. Así que hoy eh, voy a ver si festejo el cumpleaños en cuestión. Claro, ahí está. Ahora con esta firma de la escritura, bueno, hemos estado igual haciendo el trabajo de todos los días, desde la mañana temprano, y ahora eh, vamos a ir a Hinojales como para ponerle el broche a la jornada de hoy a la tarde con los chicos en, la, en el horario de, de clases de la tarde, de 1 a 5 de la tarde. Ahí está. Preguntas de nuestros oyentes, Alejandro. Eh, ¿Quieren saber cómo está el tema tránsito en general del BEA? Muy bien. Ah, acá estoy con la directora de Desarrollo Social, que también es, eh, va a concurrir personal de Desarrollo Social, que tendría Ajá. que hacer encuestas de los trabajadores para ver las pensiones, los planes alimentarios, qué, qué situación se encuentra la gente de esa región. Así que vamos con Desarrollo Social, con salud, con deporte con cultura, la verdad es un encuentro hermoso. Con respecto nice. al tránsito acá en General Alvear, estamos trabajando... Desde esta gestión hemos estado trabajando, impulsando la colocación del casco, el uso del casco, evitar ruidos molestos, eh, gradualmente se van notando los resultados, estuvimos reunidos con la gente de moteros del centro y con en la policía comunal para delinear lo que va a ser el próximo encuentro del motoencuentro que se hace en febrero todos los años tratando de reducir o virtualmente eliminar los ruidos molestos, las explosiones, los escapes libres. En fin, una campaña que va a ser encarada primero desde el punto de vista educativo, como corresponde, con actividades que son manejadas a través eh, de, de nuestra municipalidad, pero también con la colaboración de los moteros del centro, que bueno, son gente del palo, como quien dice. Ajá. Y, y bueno, le, le colaboran en la difusión, en la confección del material didáctico, Ahí está Intendente, como siempre, muchísimas gracias Muy amable por este contacto Bueno, Carlos, como siempre agradecido a vos Un saludo a la gente de la región Donde están tantos amigos eh, de, Del automovilismo Y de otras actividades, de la política también Un saludo a todos Y bueno, te agradezco esta llamada Y bueno, como siempre A tus órdenes para difundir eh, Las cuestiones de General Galván bueno, muchísimas gracias Y que termine bien el, el, el cumple <risa> un saludo enorme, hasta luego Vamos a hacer un día y medio de festejo Porque de la tarde estamos <risa> bien familiar Y mañana hacemos un asado con los lechocito Con los amigos Buenísimo, <risa> hay que disfrutar hasta... sí, sí, Hay que relajarse un poco eh. sí, señor. Gracias, hasta, ¿sí? hasta luego Alejandro Gracias. Chau chau Ahí estábamos con el Intendente de General Alvear El doctor Alejandro Celillo Que está cumpliendo 48 años en la jornada de hoy ¿Y nosotros qué nos vamos? Bueno, ahí nos preguntaba el tema del tránsito Mauricio de General Alvear. Pausa pequeñísima y ya volvemos con el humor del flaco Pailo. Vamos.